Un caso de necesidad para caminos de este de salud. yeah Regresamos hoy después de un parón del puenting, recorriendo los restops de las antiguas carreteras secundarias. Hoy os traemos otro espejismo contracultural de los 70, recuerdos de cuando fuimos jóvenes. Y sin más, mi mi, que comience el rock and roll en nuestra guarida de Sinchilic y por el 100.0 o en sinchilic.net. Buenas tardes, noches, coyotes y correcaminos. Bien, hoy vamos a dar un recorrido musical por, por Australia eh, durante los años 70 y luego retrocederemos a los años 60. Vamos a empezar por los años 70 con una serie de bandas tocando hard rock, rock duro y rock clásico y no podíamos empezar nada más y nada menos que con la CDC. Vamos a empezar con ACD, escuchando el tema titulado Bad Boy Boogie, de 1977, de lo que para mí es mi disco favorito, el Let There be Rock. Un disco con la formación tradicional, clásica de los años 70, con Bon Scott como vocalista, que luego tristemente falleció tres años más tarde. Bien, luego seguiremos con una banda de punk rock, fundada en 1977 de sydney titulada eh, llamada x con, vamos a escuchar un tema de su, de su disco de su primer disco llamado aspirations un pedazo de tema titulado present un regalo grabada en 1979 seguiremos con otra importante banda de rock duro como fueron los rose Tattoo. esta banda <coughs> Eh, australiana, también era de Sydney y se formó en 1976. Vamos a escuchar un tema titulado Nice Boys. Nice Boys que vienen a, a decirnos que los los chicos majos no, no tocan rock and roll, evidentemente. Continuaremos con Radio Berman, con una canción de su primer disco de 1977 titulada Murder City Nights. Esta banda también fue una de las primeras bandas de punk rock de, de Sydney. Después continuaremos con los Color Balls. Esta banda es previa a este a este grupo de, de, de bandas que hemos estado nombrando. Es de 1973 la canción que vamos a escuchar. Es una banda anterior y también son como los precursores del rock duro y, de, y del rock del pop rock, del rock de, de, de pub, ¿no? de principios de los 70 y que influenciaron mucho en, en todas las otras bandas que hemos escuchado anteriormente Después de esta este grupo de bandas de los años 70 vamos a retroceder a los años 60 Vamos a empezar con The Easy Beats Los Easy Beats, una banda de garaje rock en la cual militaba uno de los hermanos mayores de los hermanos Jan, de los ACDC. En esta banda estaba como guitarrista George Jan, eh, que posteriormente eh, tanto el cantante guitarrista de los Easy Beats como él fueron los productores eh, de los primeros discos y más importantes discos de ACDC en su etapa australiana desde los años 70. Los Easy Beats fueron una importante banda de los años 60 en Australia que tuvieron un éxito enorme e incluso llegaron a trasladarse a, al Reino Unido para seguir allí sacando discos. Es una banda muy importante dentro del garaje rock y de, de la música beat. No hemos mencionado, pero sí que es cierto que la mayoría de estos de los componentes de estas bandas de las que hemos hablado, muchos de ellos eran emigrantes, escoceses, ingleses galeses que habían terminado en Australia por cuando en los años 50 muchas de estas familias se mudaron para buscar un futuro mejor eh, también había músicos holandeses el cantante de los Easy Beats Banda, eh, es una un diminutivo de su apellido Vandenberg, era otro de los inmigrantes pero en este caso de los que habían venido de Holanda Escucharemos un tema en directo de los Easy Beats titulado Good Times, de 1968. Continuaremos con The Loved Ones, Los Amados. Loved One es una banda de Melbourne, en Australia, que estuvo activa entre 1965 y 1967 y que tocaban una música de rock psicodélico de, de, de la época. Y escucharemos un tema titulado The Magic Box, la caja mágica. Seguiremos con Steve and the Board. Esta banda australiana también fue muy importante en el, entre el periodo de 1965 y 1967 y facturaban una música entre de garajera de, del estilo de aquella época. Y vamos a escuchar Una canción que ha sido versionada por muchos grupos y es una canción mítica de, de los años 60. Farmer John, el granjero Juan, de 1966. Eh, después de estos grupos, entre el garaje rock y la psicodelia nos vamos a centrar un poco más en las bandas psicodélicas de finales de los años 60 y vamos a continuar con The monsters Apprentices con un tema titulado Dancing Girl de 1967 dentro de este estilo de rock psicodélico que vamos, con el que vamos a escuchar para ir terminando. Y por último escucharemos a los The Twilights, otra banda psicodélica de esta segunda mitad de los años 60 de Australia con una canción titulada Once Open a Twilight de 1967. Y con esto me despido y espero que disfrutéis mucho de la música y del programa. Un saludo. Agur. Agur, agur coyote pelayo. Nos veremos, pues, o nos seguiremos las voces, pues, el próximo jueves. Muchas gracias por tu crónica musical. Present, present, a present ah, Perdón, a los equis y su disco Present Una multitud desfiló por las calles de Barcelona a finales de noviembre de 1936... ...para despedir a Buenaventura Durruti, el carismático dirigente anarquista caído en Madrid. El cuarto verano del anarquismo daba paso a la triste realidad de una contienda que se antojaba larga. La posguerra enterraría el sueño de una nueva sociedad... Pero el surco libertario, aquel que había comenzado a labrar un puñado de obreros y obreras a finales del siglo 19 bajo el influjo de Bakunin y Fanelli, no desapareció. La utopía acrata recobró vida en el tardo franquismo y prendió su mecha de nuevo en Cataluña al calor de los nuevos tiempos. Vientos de cambio que llegaban de California, de Londres, de Ásterdam, del mayo francés. Los jóvenes contestatarios devoraban el California Trip de María José Ragué y el Durruti de Julio C. Acerete mientras fumaban marihuana o emprendían un viaje liserigo la banda sonora también había cambiado en los bares del barrio chino la Ramblas o el Bor no sonaban los acordes de Hijos del Pueblo sino la distorsión del Purple Hush de Jimi Hendrix o la psicodelia envolvente del Epitaph de King Crizo la CNT y el Underground aunque con cierto recelo se daban la mano ...Federica Monseni regresaba a una Barcelona abarrotada... ...de banderas rojinegras en Montjuït... ...la misma ciudad por donde Ocaña... ...paseaba su inconformismo radical... ...nacía el Teatro Independiente de Comedians... ...la música layetana de Porriba... ...y aún Mesisa y Gato Pérez... ...el cómic sacrílego de Nazario y pepique el, period, ...el periodismo contracultural de Ajo Blanco... ...que se atrevía con todo... ...feminismo, ecologismo, antimilitarismo homosexualidad, antipsiquiatría. Eran los años 70 y Barcelona se iluminaba de nuevo. La exposición Underground contra Cultura en la Cataluña en los 70, comisariada por Pepe Rivas, fundador de la revista Ajo Blanco autor de los 70 de Estajo, refleja de manera muy ilustrativa esa efervescencia cultural, social y política que experimentó Cataluña en la décora de los 70. La muestra en la que Rivas ha contado con la colaboración de Canty, Casanovas, creador de la web SenseNom y el arquitecto y diseñador Dani Freyset puede verse en el centro centro Ayuntamiento de Madrid hasta el 12 de febrero tras su presentación hace un año en el Palo Robé de Barcelona. Una bonita ocasión para visitar la capital del imperio. batutu La revolución cultural que había comenzado timidamente a finales de los años 60 eclosionó a mediados de los 70 y se difuminó antes de que concluyera esa década. Fue un tiempo acelerado en el que miles de jóvenes desafiaron los últimos vestigios de la dictadura y se propusieron cambiar los modos de vida franquistas. El rock se coló por la rendija del aperturismo económico y el incipiente turismo y junto a la música anglosajona llegaron también las influencias del esoterismo oriental, el SD y los libros de autores foráneos que publicaba la editorial cairós Aldous Hurley, Jack Heruac, Eric Fromm, Paul Gómez, Murray Brochin, Alan Watts. Esa editorial, fundada por el filósofo Salvador Paníker, sacó a la luz California Trip de María José Ragué, una obra capital en los inicios de la contracultura catalana. Durante su estancia en la cuna del movimiento hippie norteamericano, Ragué, ...recogió testimonios como la del poeta Allen Gisbert... ...figura sureña, sereña de la generación Beat... ...nuestra percepción, nuestros sentidos están bloqueados... ...estamos condicionados por un círculo de dinero, máquina... ...coche, blanco, televisión, familia, oficina, avión... ...que no nos deja ver el circuito de la existencia... ...decía Gisbert... ...los jóvenes contraculturales transforman en esos años... ...todas las disciplinas artísticas... El rock psicodélico y progresivo se mezcla con el folclore nacional. Por Riva, el primer hippie catalán, publica Diotría en 1970. John sisa la compañía eléctrica darma y Gato Pérez experimentan con diferentes ritmos en el templo musical de la contracultura, la sala celeste. En bares como el London, el ascensor y el café de la ópera se citan estudiantes, macarras y libertarios. Toda transgresión es bienvenida. Aparece un poeta en cada esquina de las Ramblas y del barrio chino, el Raval actual. Poma Maragal, más conocido como Poma Alvido, hace un recuento de su generación en Nosotros los Malditos. Nace la Asamblea de Actores y Directores que organiza el Festival Grec en el verano del 76 y en noviembre de ese año la Asociación de Trabajadores del Espectáculo de Tendencia Anarquista lleva a escena el don Juan Tenorio de El Bor, en el mercado abandonado del barrio aparecería en escena 15 Doña Inés y 9 Don Juan actuando desde diferentes puntos y bajo la dirección de varias personas destaca la crónica del diario El País las, las influencias del Living Teatro de Julian Beck se pasan por la batidora mediterránea de los pas pasacalles y la fiesta pagana el cómic rompe todos los esquemas de la de lo políticamente correcto con publicaciones como El rollo enmascarado Las autoridades franquistas se iban las manos a la cabeza con La divina piraña de Nazario Luque o Papurrrimos Comis de Pepichek, seudónimo de Josep Farriol. La censura cae sobre estos autores que hacen bandera de la irreverencia. Toda esa explosión creativa tiene que lidiar con la, lidiar con la España los tricornios y las sotanas, pero la represión estatal no frena una generación que apuesta decididamente por la libertad músicos y dibujantes letraídos y pasotas se juntan en comunas y pisos donde todo se comparte por Riva ya había fundado en 1968 una comuna en el Tibidado junto a su pareja a su pareja merce pastor cuando fueron desalojados de allí se instalaron en forma entera ri dirá entonces huir del cementerio de un lugar burgués y cristiano para inventarme una nueva forma de vida. Las revistas alternativas son en esos años fuente de comunicación y debate de esa nueva forma de vida. Star, dirigido por Juanjo Fernández, o el Ajo Blanco de Rivas, Tony Puiti, Fernando Mir, se constituyen en una suerte de redes sociales de papel y tinta. Ambas publicaciones sufrirían la censura de una dictadura agobiante. El primer número de Ajo Blanco sale a la calle en octubre de 1974. En el momento de su máximo esplendor, la revista vende 100.000 ejemplaros con sus monográficos sobre feminismo, ecología o antipsiquiatría, genera una gigantesca comunidad de lectores y se erige como un puente de confluencia entre el viejo anarquismo y los nueve, nuevos movimientos sociales hasta su cierre en 1980. La revista será reeditada entre 1987 y 1999 y tendrá una fugaz resurrección en 2017. Contracultura, explica Rivas, implica vivir fuera del sistema. En aquella época esto solo se podía hacer en Barcelona porque había barrios en los que la policía no entraba. Hubo una ruptura con la moral franquista pero también con la moral victoriana europea y con el marxismo. Los grupos marxistas leninistas, trotskistas o maoístas trataban malos los homosexuales porque decían que eran gente débil que podía cantar la traviata ante la policía y a las mujeres las usaban de secretarias. Nosotros, los contraculturales, No éramos machistas El trato era de tú a tú en las comunas La identidad sexual no estaba clara Había gente mucha gente bisexual Se trataba de vivir al margen del sistema La militancia se llevaba mejor Sí, como recuerda Rivas uno salía, uno salía de casa después de haber escuchado Algo de rock O se dejaba caer por un concierto Como los que ofreció King Crimson En el Palacio de Deportes de Granoller En noviembre del 73 Hubo sus más y sus menos con la policía Pero lo importante era flipar un rato mientras sonaba Intercur of the King, Crimson King y otros himnos de la banda de Robert Fripp. La ceremonia de los conciertos de rock no había hecho más que empezar. Cataluña tendrá pronto su particular Woodstock con el primer Canes Rock celebrado en julio de 1975 con Porrida Sisa, María El Mar y la orquesta Platería entre otros artistas. En los años 70 proliferan también en Cataluña las comunas rurales o urbanas en las que los sentimientos colectivos priman sobre los impulsos individuales. Canty Casanovas tenía poco más de 20 años cuando alquiló una casa cerca Igualada a la que se fueron a vivir varios amigos durante cinco años. Teníamos reuniones para saber cómo debíamos plantar las lechugas y qué tipo de huerto nos interesaba más. Casanovas había visitado una de las comunas del sur de Francia que había creado el filósofo y poeta Lanza del Basto, un discípulo de Gandhi de origen italiano. Tanto en las comunas como en los pisos de talleres de dibujantes se compartía todo. Había dinero en común, nos conformábamos con comer arroz integral y salsa de soja. El fenómeno de los neururales, que prende a partir de los años 80 y llega hasta nuestros días, debe mucho a estas primeras experiencias de vida compartida en el campo. La contracultura catalana de los 70 ha sido silenciada a lo largo de los años como si nunca hubiera existido. Pero aquellos jóvenes rompieron tabús y dogmas y se atrevieron a reivindicar derechos civiles de los que hoy disfrutamos. La libertad sexual, los derechos de los homosexuales, el feminismo, el ecologismo, el antimilitarismo. Algunos se dejaron la vida en ellos, otros acabaron marginados por el sistema o absorbidos por las instituciones. Esa juventud rupturista exploraba nuevas formas de acción y protesta, alejadas del dogmatismo de las organizaciones marxistas. La vieja gracia, exiliada o reprimida en las cárceles... ...se encontraba con los jóvenes melenudos atraídos... ...tanto por la pulsión libertaria como por el rock psicodélico. Pese a las diferencias generacionales y algunas reticencias... ...la CNT y los movimientos sociales emergentes... ...estaban condenados a entenderse. Era parte de la misma lucha antipartista. El sindicato anarcosindicalista mostró su pujanza... ...en el mítin del 2 de julio de 1977... Unas 250.000 personas se congregan ese día en Montjuic, mucha más gente que en cualquier otro acto de masas de la izquierda. El surco sigue abriéndose. A finales de ese mes de julio llega el momento dorado de aquel renacimiento libertario. Los anarquistas toman Barcelona durante las joven Jornadas Libertarias organizadas por el Sindicato de Espectáculos de la CNT con la colaboración de Ajo Blanco y otros colectivos. Well, you told me about your mama and you told me about your dad You told me about the things you never had Oh, baby, won't you make up your mind? What you gonna do when I get the cops on you? Well, you told me about life, you told me about strife Tell me about Robin Hood. It's another colored bus. Won't you make up your mind? Wait, tell me about flowers, Tell me about trees. Talk me about kids in trees. Oh, baby. Or won't you What you gonna do? What you gonna do in me? Entre el 22 y el 25 de julio del 77, Barcelona es una fiesta revolucionaria en la que no faltan los debates y las reivindicaciones políticas y sociales. Hubo música y baile en el Parque Güell, marchas a la cárcel modelo para reclamar la libertad de los presos políticos y sesudos de botes en el saló Diana. Ahí, ante la mirada de los cenetistas más veteranos, un joven Jordi Alemani de la revista ecologista Alfalfa, financiada por Ajo Blanco, criticó los sectarismos que impedían la unidad de acción. «Nadie tiene la exclusividad de un tipo de lucha», proclamó. La cultura de masas obligaba a una reivindicación del movimiento libertario que fuera capaz de superar los esquemas y estrategias tradicionales del anarcosindicalismo basados en las relaciones laborales y la producción. Las actividades de las jornadas quedaban consignadas diariamente en Barcelona Libertaria, cuaderno de bitácora que distribuía 40.000 ejemplares. En el número 2 podía leerse «De lo que se trata es de abrir las puertas al comunismo libertario» proyecto de futuro que se forja en nuestras manos. El anarquismo es la afirmación de un individuo y de una sociedad solidaria sin clases ni patrones ni poderes. Y se informaba del motín de 400 presos en la cárcel modelo. Unos 40 reclusos lograron, lograron ocupar la cúpula del edificio. Era el primer motín, señalaba el diario, en que por primera vez los llamados presos comunes y presos políticos luchaban unidos ante la injusticia y la represión. ...las reivindicaciones políticas se mezclaban esos días... ...con las ganas de diversión y de liberación sin límites... ...el artista, activista Pepe Ocaña y Nazario... ...lo entendieron muy bien cuando se subieron un día al escenario... ...en el que tocaba un grupo de rock... acompañado de un amigo y con su atrevidísimo... look travesti, improvisaron una performance... ...que entusiasmó a la entregada parroquia... ...Ocaña entonó un paso doble y luego exclamó... ...no soy gitana pura, soy gitana libertaria... ...por eso pido a la amistía para todos... ...todas las mariquitas... ...creo que las jornadas libertarias en las que participó medio millón de personas... ...fueron prematuras, asegura Rivas... ...se tenía que haber esperado más tiempo porque asustamos a los poderes... ...vieron que la gracia había resucitado y que no iba a pactar... ...esto era muy peligroso en aquella situación... ...sobre todo para la socialdemocracia... ...se creó un relato que no tenía nada que ver con lo que sucedió... Esta exposición de alguna forma pone en manifiesto lo que pasó porque la gente se emocionaba y se reencontraba a sí misma. El encuentro de la cultura underground con el mundo de la CNT fue muy rápido y explosivo. El tiempo transcurrió demasiado de reprisa. Los cuadros del sindicato estaban saliendo de la cárcel aquellos que tenían 35 o 40 años o habían estado en el exilio durante 40 años. Los exiliados eran mayores y se habían ido de España de una determinada manera y volvían a un país completamente distinto y que no comprendía. En muy poco tiempo, en 1977, la CNT alcanzó los ciento y pico mil militantes. Una locura. Por otro lado, la gente joven estaba inmersa en un proceso muy acelerado de cambios de costumbres, de huida de la casa y de la influencia del pater familias Mi conclusión es que un nuevo tiempo suficiente para que el movimiento libertario se articulara con la CNT tradicional yo esme noch sweats by the easy beats überhaupt nicht gefasst hier ist eine heiße Nummer good times mit den easy beats place will be mine I'll marry, marry wanna be with you And this is what I'm gonna do I'm gonna pull it off to you Your tight belly's gonna be that too Uh-huh, uh-huh uh, This is what I'll no a los CD el sistema gusta Continúo con un deslif aquí en la programación. El fervor libertario del verano del 77 duraría poco. Seis meses después, en enero de 1978, el caso Escala reventaría las costuras de la renacida CNT. Se responsabilizó al sindicato por incendio en la sala de fiestas y la muerte de cuatro trabajadores al término de una manifestación contra los pactos de la Moncloa. Años después, se sabría que todo fue orquestado por los aparatos policiales de un Estado que veía con extrema preocupación el auge del movimiento libertario. El acoso y derribo a la CNT coincidió con la aprobación de esos pactos entre los partidos políticos tradicionales. El régimen del 78 iba tomando forma y acabaría imponiendo su relato de la transición. En las barriadas más desfavorecidas de Barcelona irrumpía el PUNC movimiento anilista pero no contestatario que atrapó a una juventud sin trabajo y sin futuro en un contexto de crisis económica. Rivas subraya que este periodo coincide con, el con la de debacle del movimiento libertario. Los partidos de extrema izquierda que no entraron en el Parlamento en el 77 se introdujeron en los movimientos sociales libertarios y comenzaron los enfrentamientos y las pugnas algunos de los que habían coordinado esos movimientos acabaron integrándose en las áreas de juventud y cultura de los nuevos ayuntamientos empezaba la cultura de la subvención en aquella época <coughs> perdón, en aquella época vertiginosa asoma también como actor destacado el nacionalismo casanova siempre ha abogado por una mayor defensa del catalán su lengua materna pero rechaza la manera en que el puyolismo Impuso, impu, ...impuso el catalanismo... ...como una cultura basada en símbolos nacionales... ...la sarnana y los castel... ...tapies y miró... ...yo quería dar una visión más amplia... ...al crear la web Sensenón... ...dedicada al periodo control, contracultural de los 70... ...el nacionalismo lo entiendo... ...como opuesto a la contracultura... ...es la unidad en torno a elementos... ...como la lengua o la bandera... ...el nuevo escenario sociopolítico... ...y la crisis económica de finales de los 70... ...acelerarán... acelerarán La decadencia de la contracultura catalana. El capitalismo inaugura una nueva fase especulativa. La carestía de la vida golpea a las familias más vulnerables y los barrios marginales se descomponen con el desembarco de la heroína, una droga de efectos devastadores que sustituye ese sacramento de la espiritualidad que había sido el LSD. La era del nosotros y las la solidaridad se apaga y surge la cultura del yo y la sublimación del dinero. Los jóvenes contraculturales no solo pretendían erradicar los modos de vida franquista, su aliento iba más lejos, buscaban una transformación social de arriba a abajo, o para ser exactos, de abajo a arriba. Queríamos una revolución cultural y nos quedamos a la mitad, reconoce Rivas. Se impuso la cultura, el mercado, el mundo de la estética y se anuló el mundo de la ética y el pensamiento. Hoy hay poca libertad mental, estamos adocenados, muy instrumentalizados. Pero nos queda lo que hicimos. De todo aquello quedan las libertades civiles, el antimilitarismo, la laicidad, el feminismo. La huella está ahí y creo que en los márgenes de la sociedad todavía hay contracultura. Consultorío medioambiental del licenciado Garmendia. pasado y durante buena parte del que transcurre el mundial de fútbol de Qatar ocupa la mayor parte de la información deportiva del planeta las elecciones disputan sus partidos que se transmiten en horarios poco habituales para lo que es costumbre en cada país pero es que además las competiciones regulares se han interrumpido durante casi dos meses para dar prioridad al evento de Qatar Se trata de la competición deportiva con miles de trabajadores muertos durante los últimos años en la construcción de las infraestructuras para el espectáculo en curso. Miles de millones de dólares han silenciado el esclavismo vigente, favoreciendo el paréntesis en los campeonatos de cada país sin protestas y lo peor, que los gobiernos y las jerarquías deportivas de todo el mundo han hecho lo imposible para no incomodar un régimen sin libertad de expresión, de conciencia y de reunión. Qatar... Es un régimen que somete a las mujeres a la tutela masculina, persigue y encarcela la homosexualidad, permite la tortura y prohíbe, y prohíbe derechos sindicales. A golpe de talonario y con la complicidad cargada de cinismo por parte de estados occidentales y medios de comunicación, Qatar alberga un campeonato mundial de fútbol, un espectáculo mayúsculo destinado a blanquear una dictadura sobre los fundamentos corruptos de una de un complejo entramado de negocios y poderlumbre. A lo largo de estas páginas del libro Qatar, sangre, dinero y fútbol de Fonsi Loaiza el lector asistirá a la génesis y desarrollo de este mundial bañado en sangre, además de demostrar la corrupción que anida en las principales corporaciones que dirige el negocio futbolístico. El autor descubre la red de intereses inconfesables entre Qatar y España y cómo la teocracia feudal de los Altaní compró al mundo entero. Fonsi Fonsi Loaiza, San Fernando Cádiz, 1990, es periodista. Se doctoró en medios de comunicación y cultura y cursó los másteres de comunicación social y de periodismo deportivo. El autor es autor de la, de la biografía no autorizada, Florentido Pérez, el poder del palco, que actualmente va por la quinta edición. Oh, En noviembre de 2022 se han cumplido 20 años de la catástrofe del Prestige. El mercante desempeñó 101 operaciones como buque cisterna en San Petersburgo entre junio y octubre de 2002 antes de cargar las 77.033 toneladas de petróleo con destino a Gibraltar que acabarían en las costas gallegas. Ecos de aquella tragedia, Chapapote, Rajoy y los hilitos de, de plastilina. El ministro Trillo asegurando que las playas de Galicia están limpias y esplendorosas. Nunca más, mariscadores y pescadores y pescadoras recolectando capas de petróleo apaladas en el mar. Miles de voluntarios llegados de toda Europa, limpiando la costa embutidos en monos blancos, playas negras, pájaros muertos, el despertar de la conciencia medioambiental de una generación. El anciano capitán griego del buque esposado por la policía manifestaciones multitudinarias, multitudinarias, etcétera. El, hundim el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas y la gestión de las autoridades que menospreciaron sus efectos y que convirtieron con sus erráticas decisiones un accidente en una catástrofe trascendió el desastre medioambiental para convertirse en un hito social, político, cultural, mediático e iconográfico de la reciente historia española. Doce autores gallegos, algunos de ellos testigos y protagonistas de aquellos hechos y otros que han rastreado sus efectos 20 años después, arman este relato colectivo que quiere retratar qué pasó entonces y por qué, y cómo aquello influyó en el ahora. Escriben en el libro Chapapote, Manuel Rivas, Lara Graña, Arturo Lezcano, Lucía Tabaoda, Natalia Junquera, Marta Veiga Izaguirre, José, Andrés Vázquez Termida, Fernández González, Silvia Rodríguez Pontevedra, Braith Tedeira y José Manuel Pereiro Las infografías son de Autor Galocha De Rivas Las televisiones belgas abrieron sus informativos con la marcha de Nunca Máis En los periódicos fueron en primera página Para la televisión de Galicia las manifestaciones que llevó las protestas a Bruselas no existió El lunes siguiente la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo acordaba al fin crear una comisión de investigación sobre el caso prestigio tema farmer 2 Y terminamos nuestra hora de programa, hoy centrándonos en los 60 minutos que disponemos para que las repeticiones se ajusten en los horarios de repetición de la parrilla sin chile que ratiá. Y nada, nos despedimos hasta el jueves que viene. Simplemente deciros que a la gente que le haya interesado el artículo primero que hemos leído disponemos del material eh, en libro sobre toda la exposición que se puede ver en Madrid eh, sobre la contracultura catalana. Agur, hasta el próximo sábado. Eh, Juan Escriga. Es decir, mi raldera Apurad Y ayer espero Si queréis venir Pues cae la noche Y ya se van nuestras miserias A dormir Y el mal La zorra pobre al portal La zorra rica al rosal Y el a las divisas Se acabó El sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó que cada burla